Magdalena, buen día. Pato Lobos y Flor Berreauto de Radio Encuentro la saludan. Buenos días para los dos, buenos días para todos. ¿Qué tal Magdalena, cómo estás? Bien. Bien, bueno, vamos a empezar por este, que, este tema que mencionaba recién Flor. Eh, ayer segunda convocatoria para tratar este tema tan, tan, tan, tan fuerte para nosotros los patagónicos, como no, este intento de eliminar... Estas, eh, estas difer ...estos diferenciales que tienen que ver con las asesinaciones familiares... ...y transformarlos en ley para que queden establecidos. Eh, ¿Qué pasa? No, no, porque ayer hubo 17 nomás, o sea, uno espera que haya mucho sí. más... ...porque pudier pudieron no estar los del PRO y los de Cambiemos, digo, ¿no? Pero um, faltan muchos, digo, ¿no? Sí, éramos... En un momento conté 20, pero no, no llegábamos de ninguna manera... La semana anterior habían sido nueve, ahora son diecisiete o dieciocho o veinte, pero esperamos que la próxima vengan todos los que tengan que venir, porque eh, no puede ser que cuando llama el Ejecutivo eh, todos salen corriendo para presionar las bancas y cuando convocamos nosotros los senadores por temas que hacen a la necesidad de y a los derechos de los patagónicos, este, suceda esto, ¿no? No creo que haya nada más importante que hacer ese día, más que estar sentados ahí debatiendo sobre eh, la posibilidad de que nos eliminen definitivamente a los jubilados patagónicos el 40% de la zona austral, o bien eh, derogar el decreto que establece el recorte por la mitad prácticamente de las asignaciones familiares para los trabajadores patagónicos. Uh -huh. Es eh, una vergüenza porque son derechos adquiridos eh, desde hace muchísimos años, la asignación, este, au, la zona austral trata del año 72, eh, eso en un principio era un 20%, luego por decreto del 2008 se la llevó al 40% y lo que nosotros queremos hacer es establecerla por ley, ¿no? A ese co coeficiente del 40% inclusive para todos los jubilados de, de, de Río Negro, este, inclusive para los mismos trabajadores eh, jubilados de la policía que están excluidos desde hace muchos años. Y mmm, no tuvimos quórum, pero dijimos claramente, sobre todo bueno, los que hemos impulsado estas sesiones, que vamos a seguir insistiendo, seguramente en dos semanas habrá una nueva sesión, uh -huh. vamos a ver si conseguimos el quórum, pero tenemos los votos, si la oposición estuviera unida, o teníamos los votos para poder eh, sacarlo del Senado y llevarlo a la Cámara de Diputados uh -huh. cuanto antes, porque ayer venció el plazo de esa suspensión por 30 días del decreto que recortaba las asignaciones familiares, claro. imagínate que... ...mañana nos vamos a levantar... ...y nos van a decir... ...se terminó las, la zona austral... ...y ya cuando nos acordemos es tarde... ¿no? ...entonces este, son temas de alta gravedad... ...para los claro. patagónicos... ...y para los sectores... ...más, más, más vulnerables... ...como son uh -huh. los jubilados... ...donde también le pesa otra... ...otra... ...otra, este, otra amenaza... ...que es lo que dejó... ...tras Lucifer Dujone... ...que eso también lo denunció en el Senado que es eliminar las, la, las jubilaciones por moratoria, que serían aproximadamente 3, mil, 3 millones y medio de jubilados, que se quedarían sin su, su jubilación, sobre todo a más de casa, Ajá. o jubilados que, que no tuvieron la posibilidad de contar con los aportes patronales, en tiempo y forma, eh, bueno, lamentablemente eso ha pasado mucho en nuestro país, y de alguna manera con las jubilaciones por moratoria, se había reparado esa, esa injusticia y, y bueno esos son los jubilados que generalmente son los que cobran menos que a lo mejor tienen un haber jubilatorio de 9 mil pesos que sabemos que está por debajo de la, de la canasta básica claro, de, claro. la línea de pobreza este, sobre todo la, la canasta básica del jubilado siempre mm. es más cara que la otra claro. por el hecho de que ellos necesitan más medicamentos o sea, tienen mayores gastos mm -hmm. Así que, Estamos hablando, eh, Magdalena, para que nos comprenda la gente que está escuchando, cuando hablas de jubilaciones por moratoria, de uh -huh. aquellos jubilados ahora actuales que cuando se jubilaron no completaron los 30 años y tuvieron que pagar ellos mismos claro. los años que debían. Ahí, de esos casos hablamos y la amenaza es de que eh, se eliminarían esas, esas jubilaciones, ¿es así? Sí, sí, sí. sí. Lo dijo Dujón en, un, en una entrevista que se lo estaban pidiendo, que entendemos que es el FMI, por supuesto, uh -huh. y que eh, en ese caso tendrían que dejar este, de lado dos leyes, ¿no?, porque las dos moratorias están fijadas por ley, establecidas por ley, uh -huh. ni siquiera por decreto. Eh, hay mucha preocupación en los jubilados, porque se, la, los jubilados conocen esta situación, esta amenaza. Imagínense que hoy por hoy quedarse sin ese ingreso mínimo, pero ingresos que ellos tienen y que temen que, que, que el ajuste va a pasar por, por esas jubilaciones por moratoria sería muy, muy injusto, sobre todo para sectores como las amas de casa claro. que han tenido jubilación sí. por ejemplo, uh -huh. después de tantos años eh, Magdalena, yo quiero volver al tema de las asesinaciones familiares porque bien decís que ayer venció este decreto que suspendió al otro decreto sí. que eh, bueno, que eliminaba Los diferenciales en este caso de la Patagonia eh, la pregunta es ¿tenés conocimiento? porque en esos 30 días el gobierno iba a elaborar una, una alternativa ¿tenés conocimiento de cuál es esa alternativa? bueno ha, ha salido una, una resolución del ANSES que estuvimos estudiando y que, que no se usaron en absoluto ¿no? la situación imaginémonos que el 702 el 702 El, ese, ese decreto eh, corta por la mitad las asignaciones eh, familiares de los trabajadores patagónicos. Lo que hace esta resolución es eh fijar ese ese ese digamos ese ese monto solamente en la asignación universal eh este por no es la de no es la asignación universal por hijos, sino este de, sobre todo por hijo estudiando eh le agrega 400 pesos, eso es lo único, nada más, o sea en el en... se mantiene el espíritu de del recorte a la mitad de, de las asignaciones que es lo que nosotros queremos revertir con esta ley del congreso ¿no? y volver al a al estatus anterior donde el trabajador río cobraba el doble que un trabajador que era de lo mejor de A ver, fe, pasando, el limpio, pasando el limpio, entonces, según lo que vos nos decís, eh, con esta resolución del ANSES, eh, que sería el único cambio, entonces, bueno, se consagra la eliminación de este diferencial, salvo esto, esto que vos mencionás. Sí, que son Queda, 400 pesos. Et, o sea Ya nada. estaría consagrado esto, entonces, ¿no? Sí, sí ya estaría consagrado, por eso es la urgencia de la sesión uh -huh. de poder sacarlo por, por ley, de, de la... Uh -huh la derogación de, de ese primer decreto, y, y bueno, por ley eliminaríamos cualquier resolución que tiene rango menor, por supuesto, de una ley. Es claro. la única salida.